Buen día, Pablo, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bien, ¿cómo andás? Bien. Bien, bien. Bueno, Marcela, eh, para que nos cuentes algo de lo que pasó, bueno, lo que nos puedas contar de la reunión que hubo el lunes eh, de la comisión esta interministerial y que participan todos los gremios docentes acá de la provincia para atender la problemática de la conflictividad en las escuelas, la violencia. A ver, ¿qué nos podés decir? mira fue una reunión muy interesante y muy productiva. Mm. Eh, fuimos convocados... Eh, por parte del Ministerio de Educación, a esta reunión interministerial, como vos tal cual lo mencionaste, donde concurrimos los tres gremios docentes, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, de Seguridad, Educación y de Salud. Y eh, la idea fue analizar y poner en debate, poner en mesa de discusión, las situaciones que están ocurriendo lamentablemente de violencia, ya sea en el ámbito escolar, como en el ámbito de la sociedad plena, y empezar a trabajar de manera integrada entre todos, ponernos en situación de, de territorio, caminar, ver y analizar cómo está la situación y qué respuesta podemos dar para solucionar esto entre todos. Bien. Eh, Marcela, ¿las escuelas privadas están atravesadas por las mismas problemáticas que la pública? Mira, eh, la violencia está en todos lados, y el hecho de, de, de, de, de producirse una situación de este estilo, es uh -huh. ya con una simple y mala contestación que podemos hacer. este uh -huh. Específicamente no hemos tenido eh, una denuncia en nuestros sindicatos de uh -huh. eh, algún hecho puntual eh, así violento, pero que uh -huh. los hay, los hay, y no podemos hacernos los dos. Uh -huh. Existen, eh, en, en algunas instituciones se arregla de manera inmediata y en otras salen más a, hacia afuera. Uh -huh. Y bueno, este el protocolo que que se elaboró y el protocolo que hay que poner en activación y, y conocerlo y manejarlo entre todos, es para toda la comunidad, no solamente para empezar a distinguir esta escuela sí esta no. Los tenemos desde en las distintas localidades del interior de la provincia, como en la propia, en las otras localidades más grandes, como son General Pico, Hacho y Santa Rosa, que también existen todas estas situaciones. Bien, eh, mencionás los protocolos. ¿Los protocolos ya existen eh, eh, y los van a revisar? ¿En qué quedaron ahí en la, en la reunión? Mira, hay una guía de orientación de cómo hacer para sí. este eh, ante un hecho de violencia que eh, se produzca en la situación de escuela. Sí. Eh, bueno, eso se pone en marcha, ya lo bajó el ministerio, mm. inclusive ya fueron convocados a otra reunión los sindicatos mm. eh, para donde se puso se mostró y se Y se llevó adelante toda la explicación del mismo del mismo protocolo guía de actuación para los distintos tipos que, de situaciones conflictivas que se vayan suscitando y bueno y ahora en esta reunión fue decir a esto lo conocemos lo vamos a conocer entre todos y lo vamos a empezar a trabajar eh, una propuesta muy interesante que surgió de esta reunión es armar una comisión representada por todos los integrantes de esta de, de, de los distintos ministerios y de los tres gremios para poder llevar adelante eh, estas situaciones y eh, solven, prevenir. Más que nada, ante todo, es prevenir y actuar en el momento que haya que actuar. ¿Cómo actuar? ¿A quién dirigirse? ¿Hacerlo rápidamente? Eh, una de las cosas que tenemos que rescatar y que se mencionó ahí es eliminar la burocracia en, ante estos casos no podemos estar completando papel tras papel tras papel y elevarlo y esperar, uh -huh. sino hay que actuar, hay que ponerse, como dije, se dijo ahí, en territorio y en acción. Bien, esta comisión cuándo se va a conformar y bueno, cómo se va se van a reunir bueno, periódicamente. Bueno, esta comisión ayer ya nos llegó la convocatoria uh -huh. para asistir el próximo miércoles a, a la primera reunión de uh -huh. ya para ponerse en actividad. No, no, acá no hay que esperar. Yo creo que esta es una decisión muy importante que se tomó y eh, donde todos nos hemos puesto de acuerdo, donde tenemos que actuar ya eh, en inmediatez porque tenemos que dar una respuesta sí. a nuestros alumnos, a entre los docentes, entre los pares, en la, a la comunidad y a la familia. Y la familia también pasa a ser parte de toda esta acción porque... Eh, eh, somos los, eh, cada uno tiene una familia un seno familiar y de ahí sale hacia hacia la comunidad que es donde nos juntamos todos y tenemos que aprender a convivir sanamente Claro, que no recaiga todo en la escuela también Sí, sí, eso sobre todo mm. no puede recaer todo en la escuela mm. sí. ni tampoco todo en la policía tenemos que aprender como ciudadanos a, a saber comportarnos y a, a ser más tolerantes cosa que está faltando mucho la to la tolerancia pero todo esto es síntoma de Este, que vivimos eh, en una situación donde eh, estamos atravesados económicamente, donde todo no, no nos está yendo muy bien, y a su vez, después de dos años de pandemia, donde estuvimos encerrados. Mm. Y quizás en muchos hogares se estuvo encerrado con la violencia. Claro. Entonces ahora se sale y ante el mínimo roce, discusión, mala mirada, mala postura, se salta. Se salta mm. y se comienza a suscitar todos estos conflictos. Eh, Marcela, eh, la semana pasada hubo paritarias eh, y el gobierno ofreció la creación de varios cargos ¿eso también incumbe a los docentes privados? Eh, cuando el ministerio ofrece los cargos ya viene de una serie de cargos ya creados mm. y, y involucra eh, este diferentes sectores para nivel primario, nivel inicial y horas en el secundario de acuerdo a la demanda y necesidad de que esté presente Eh, en, la, eh, en el sector educativo sí. este seguramente eh, cuando salgan estos nuevos cargos que están faltando designar mm. eh, quizás eh, el sector privado eh, pueda llegar a, a, a obtener alguno. lo que ocurre mm. que son este seguramente porque son de acompañamiento a las instituciones al docente son del CAI, claro. eh, son del site que son que eh, este determinados cargos muy esenciales para el acompañamiento de, acompañamiento de los chicos, de diferentes chicos y situaciones que se presentan en el auto. Claro. Eh, ¿Y Sadov había hecho algún planteo en la paritaria? Eh, y Vos sabés que Sadov no tiene ni voz ni voto en las paritarias. Sí. Nosotros concurrimos como oyentes, por lo tanto eh, en esta oportunidad sobre todo, mm. que fue la creación de cargos más que nada estatales porque sabemos que nuestra provincia tiene más cantidad de sí. escuelas estatales que que privada, nosotros en esta vez sí, sí cumplimos un rol muy de oyentes ah. este, para ver toda toda esta dinámica. ¿no? Bien, bien. Y, y es, eh, sabemos que algo va, va a tocar a, a la parte privada, pero este no es algo puntual que nosotros claro. vamos a recibir concretamente. Bien, bien bien Marcela, eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar. No, eh, este si, si no... bueno, decirle a todos los docentes y a todas la, las familias mm. que ya se acerca el receso de invierno, que son dos semanas para recargar pilas, descansar, está aquellos que tengan la oportunidad de salir de vacaciones, que disfruten, mm. y sino que descansen mucho para poder meternos con todos en el segundo cuatrimestre y terminar este año 2022 de la mejor manera. Bueno, eh, Marcela, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, no hay por qué, que tengan buen día a todos ustedes. Gracias. Bien.